¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Qué lindo escucharte. Igualmente. Bueno, Paulita, ¿por dónde vamos a andar? Mira, lo que eh, quería contarles es o que hablamos, que habláramos sobre lo que ha pasado esta semana, el hecho eh, que nos ha causado alegría, ¿no? <risa> no hay tantas cosas que nos ca causen alegría uh -huh. y fue el anuncio el lunes. Y finalmente ayer conocimos la historia del nieto 130, que es Matías Garrou Mijalchuk, que, bueno, vive en Córdoba, hemos escuchado varias cosas de él, eh, una novedad, o no muchas veces sucede, de que eh, están ahí, por ejemplo, el día que se presenta y se, conocemos la historia... Eh, él es una persona que fue adoptada, digamos, esto también hace a que él esté ahí. No depende de cómo son las apropiaciones, es cómo pueden eh, las personas eh, sobrellevar esto que, que les está pasando. <coughs> estoy enferma, ¿saben? Así que ah, yo estoy igual, a... mire, así que podemos compartir <risa> o sea... ahí las toses y todo eso. Voy a toser y, y eso. Eh, y eh, bueno, a Matías lo dejaron en la calle, lo secuestran con su madre en diciembre del 77, cuando era un bebito, tenía cinco meses. Eh, una señora lo lleva a una comisaría y ahí empieza un recorrido que, que es el que suelen eh, recorrer algunos de los que son secuestrados junto a sus padres y a sus madres, ¿no? Llevados a hospitales, luego a casa cuna. Él no sabe la el grado de colaboración que tuvo esta señora que lo llevó, pero eh, son las cosas que quedarán por averiguar, ¿no? Ahora, uh -huh. pero sí un, algo medio novedoso es que hace tres años que recuperó su identidad y finalmente no hemos enterado ahora esto eh, suele suceder por varias causas, ¿no? Eh, el, dijeron que era por motivos judiciales pero también está bueno saber que cada... <coughs> cada persona que recupera su identidad es una historia, ¿no? Eh, y en eso hay que tener en cuenta muchas cosas, muchos factores, ¿no? Desde los afectivos y emocionales, de que es encontrarse con, una, con otra identidad, básicamente, de saber que lo que te contaron, de que eh, supongo que él muchas veces ha pensado que fue dejado en la calle, ¿no?, eh, abandonado, y finalmente no, eh, más allá de que tenían sospechas de, o que por lo menos le decían que podía ser hijo de desaparecido pero una cosa es decirlo y una cosa es saberlo eh, y todas estas emociones se juegan a la hora de recuperar la identidad más allá de que nos pongamos muy felices cada vez que esto sucede y que las personas que recuperan su identidad a la larga y a veces a la corta, por suerte, terminan estando felices, eh, no siempre es un proceso tan divino. Imagínense que vivir 40 años bajo una mentira mm. eh, no es algo que, que te cause tanta felicidad, ¿no? Y además algo que por ahí no es tan, no es tan, no se dice tanto, pero hasta eh, cambiar la identidad, digo, implica una serie de trámites que son terribles, desgastantes, eh, a la vez que pueden imputar a quienes eh, te criaron para ver qué grado de, tuvieron, qué grado de participación tuvieron en, en tu apropiación o no. Eh, también esto de cambiar desde el documento, carnet de obra social si tenés, carnet de conducir si tenés, si tenés títulos secundario, el que tengas, también cambiarlo, también cambiar el nombre de tus hijos en el caso que tengas, digamos, no es un proceso que sea tan feliz para la persona, que recupera su identidad sobre todo al principio, digo, más allá que después, como digo, a veces a la corta, pero a veces, muchas veces a la larga, es un proceso largo, pero que finalmente es la verdad, ¿no? El Matías decía que se enteró de que eras mático como su padre, por ejemplo. Digo, estas cosas de las enfermedades eh, que vos no las sabés hasta que no sabes de dónde venís, entonces no entendés por qué te gustan tales cosas, por qué tenés tales enfermedades, por qué tenés tales rasgos, eh. pero más allá de todas estas cosas que digo que las nombro para, para que logremos entender que cada nieto, nieta, recuperado. Es una historia en sí misma, es un mundo de sentimientos, de emociones, de trámites también. Eh, entonces, bueno, por eso hemos tardado tres años en conocer a, a Matías y la verdad que también es muy emocionante que él pueda estar ahí, que pueda estar con su familia, que su tío finalmente pudo dejar de buscarnos y dejar de, de esperar. Eh, cada vez que Que, que aparece una persona más eh, bueno, es mucha alegría y también nada hay que seguir buscando a todas las personas que faltan no porque siempre repetimos esto parece lo, lo, lo mala onda pero es una realidad que en Argentina se calcula que 500 bebés fueron apropiados y 130 la verdad que no es un número alentador teniendo en cuenta que fueron delitos que se cometieron hace 40 años Así que, bueno, eso, hay que seguir buscando, pero sí, obvio que es una alegría enorme que, que Matías, eh, bueno, ya esté entre nosotros y conozca la verdad de, de su historia y también su familia, que tanto tiempo lo estuvo buscando. Seguro, es una alegría enorme en estos tiempos, en este momento, en una lucha que por supuesto que